v e r t u ーの声が聞こえたら、oria, rama De tu gloria aquí Caminaremos Y andaremos En pos de ti Queremos v e r t u 聞こえたら、あなたの rama De tu gloria aquí Caminaremos Y andaremos てらっしゃ Jesús, declaro que recibimos en México un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, espíritu de Dios, media l u m b r a en los ojos. パクリンに帰るでサビ Conocerte. Queremos ser una juventud en México que te conoce. Levanta tu voz, clave. 「いらっしゃいま you Haz de esta generación una generación que entiende, que comprende, que ve, que escucha. Haz de nosotros un pueblo entendido, un pueblo que sus sentidos espirituales están ejercitados. Haz de nosotros un pueblo con revelación de tu palabra, de tu presencia, de tu voluntad, de tu propósito. Abre nuestros ojos y aquellos, Señor, que tienen ojos abiertos puedan ir más allá. Del nivel donde e s t á ahorita.